Empezar en cada piedra y sentir que ahora eres más fuerte. Defender tu legado con orgullo y mirar al futuro a los ojos para hacerle ver que este es tu momento. Atreverte a empujar el horizonte y arrastrarlo sin piedad más allá de lo que nunca creíste ser capaz. Morir y renacer.